desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de huerta grande suena panorama punto panorámico en 9 con 31 minutos. 9 con 31 minutos Estamos buscando la comunicación telefónica Con Marcos Sierras Desde Capital Federal Con quien vamos a tratar de repasar Como todos los miércoles La situación en las calles de Buenos Aires Para saber Marcos que estuvo recorriendo Todos estos días eh, Entre otros lugares, los lugares más vulnerables La Villa 31 El barrio Carlos Mujica Bueno, un lugar que está en emergencia Y juntando la indignación de gran parte de la sociedad Por ver al punto, al nivel de postergación Al que ha llegado la gente en Buenos Aires marco Sierras, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿estás ahí? Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, oyentes y oyentas de la radio ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo están ¿Cómo están viendo las cosas en Buenos Aires? Eh lamentablemente no hay como buenas noticias y cada vez que estamos saliendo semanalmente la cosa se va grabando la situación es más complicada hasta hace justo cuando estaba a, atendiendo el teléfono, también estaba contestando eh, algunas cuestiones eh, en uno de los grupos en los cuales tenemos para comunicarnos del comité de crisis de la Villa 31 y hay gente del comité que está internada hace más de siete días ...recién ayer le dieron resultados, por ejemplo... ...tan hacinadas... Eh, ...como se han visto en videos... ...que se han subido en las redes... Eh, ...justamente parte de... de ...del Hospital Ramos Mejía... Ese, ...esos videos donde... Eh, ...se hacinan y se... ...junta las mismas personas... ...que tienen positivo... ...con personas que están a la espera... ...de, de los resultados... Eh, ...se juntan a niños... ...y en, en una misma habitación... Gente que tiene positivo y gente que no se sabe si tiene o no positivo, por lo tanto eh, la situación es, es desesperante no porque eh, si no si fuiste y no estabas contagiado o contagiada eh, te terminás contagiando en el mismo hospital a donde fuiste a hacerte el testeo porque no es que están 5, 10, 15 o 2 horas fuera en un lugar eh, abierto sino que están en salas Eh, de a 10, 15, a 20 personas ¿no? eh, con, en, en salas de internación a la espera de los resultados y los resultados tardan 3, 4, 5 días eh, lo cual o los envían a hoteles donde están hasta una semana también hacinados, muy mal comidos eh, las, las, han mostrado comida en descomposición turrones con cucarachas dentro realmente la situación es gravísima casi se diría como si fuera una película eh, de, de, de cine catástrofe mezclada con cuestiones casi de terror. ¿no? Sí. Lamento ganar que dar estas informaciones ya y, y este nivel de, no de desesperación, pero sí de indignación, porque quienes están pagando eh, las consecuencias de estas condiciones son los sectores más humildes de eh, no, no, no es No es todo están todos de la misma manera, ¿no? Sí, no, y aparte, cuando comenzaba esta situación en la Villa 31 y en la 1.11.14, eh, uno veía el peligro de que la pandemia llegue a estos barrios, pero nunca pensamos ni nos podemos imaginar cómo puede llegar a terminar. La verdad que es el, el, el pronóstico no es muy bueno, y sobre todo que siempre eh, la situación no solo se va agravando, sino que la intervención del Estado y eh, no, no no aparece digamos no es juez mínima eh, en la villa 31 en particular lo único que hay son dos eh, dos centros de monitoreo y de testeo rápido eh, vosa te haces el testeo ahí el hizoo pagado vendría a ser y de ahí te derivan a los a distintos hospitales o a algún hotel que es lo que te estoy describiendo ahora no uh -huh. eh, reciente en el isopado ahí te llevan o al hotel o te llevan a un, o a un hospital y quedas internado a la espera de entonces eh, bueno eh, tengo acá acabo de recibir hace cinco minutos eh, llamados y mensajes desesperados de personas que están eh, con hambre eh, con todas eh, asigndas en por ejemplo en el hospital rojo mejía Sin ningún tipo de higiene, digamos, porque no hay ni lavandina, no hay eh, alcohol, no hay quien limpie. Entonces hay desechos de todo tipo acumulados en un rincón. Incluso hasta cuestiones eh, no, no solamente eh, que tienen que ver con, con las necesidades humanas, sino de, de, de hasta... ...cuestiones de ropa... ...están hace 3, 4, 5 días... ...en el mismo lugar y sin ser atendidos... ...la verdad es eh, lamentable... ...si no tenés los videos no los ha podido ver... de los paso en un ratito... ...por, eh, por Whatsapp para que los divulgues... ¿no? Eh, ...esos videos se han conocido anoche... Eh, ...la verdad es una, una situación... Eh, ...realmente escandalosa... Uh -huh. ...por donde se lo mire... ...te uh -huh. puedo dar un, un... ...o les puedo comentar... ...por ejemplo el domingo estuve en el barrio Carlos Mujica eh, y no acompañando a una de las referentes del barrio eh, desde la, haciendo un acompañamiento desde la Liga Argentina por Derechos Humanos para ver la situación y eh, llega un mensaje a, una, a la referenta para que eh, si podían ir a asistir a uno de los vecinos porque hacía 48 horas que estaba con fiebre tenía dolor de garganta y eh, acercamos hasta el lugar donde hacen los hisobados eh nos encontraba casi en, llegando allí a cinco o seis funcionarios y funcionarias de, de de la ciudad de Buenos Aires eh no funcionarias de alto rango ni nivel ¿No? Funcionarios me refiero a trabajadores digamos de nivel medio pero con ciertas responsabilidades y nos decían que como era domingo no había eh personal eh fuera a asistir a las viviendas uh -huh. eh pocos y los domingos no están trabajando, ¿no? Que son los promotores de salud, que son personal del mismo barrio, digamos, capacitados para poder trabajar en esa situación. Así que eh, tuvimos que ir nosotros a, a buscar al, al vecino, convencerlo para que se vaya a hacer el testeo, decirle, bueno, con todos los recaudos, por supuesto, ¿no? Eh, diciéndole que por favor se haga una muda de ropa, no al rato baja el vecino que era un inquilinato donde viven otras tres familias exactamente enfrente de la casa de, en donde vivía Ramona la referente de la Garganta Poderosa donde uh -huh. en, en el callejón digamos el, el, el pasillo donde viven que es bajo autopista eh, prácticamente el hacinamiento es, es, es enorme digamos tan imagínate que, que no, no puede entrar un camión con agua no, puede, no entran las ambulancias porque lo estrecho de del, del pasillo eh, y ese no era el pasillo más estrecho ¿no? eh, así que en toda esa manzana y en particular en ese despaillo eh, estaban todo el tiempo otras personas intentando eh, desinfectar pero por sus propios medios no con, con los insumos que tenían esta persona que al en final terminamos acompañando el apellido de perdón lo vamos a llamar J eh, que tiene que Digamos, vive en un inquilinato con otras tres familias, donde esas familias tienen niños, personas adultas, mayores. Lo acompañamos y antenoche de noche, eh, nos confirmaron que esa persona tenía eh, examen positivo para COVID-19, ¿no? Eh, así. Digamos, pero si no no se iba a buscar a, a esta persona, esa persona iba a quedar ahí hasta... O sea, hasta que su estado se agravara lo suficiente o se muriera para, para poder ir a asistirlo sí, los escenarios todo, de lo, los escenarios y de una... ah, sí. y toda una lucha para que el estado ahora asista a esas tres familias que quedaron en el linato donde vivían son tres familias que, que son muchas personas no estamos hablando de 15 a 20 personas sí, sí, que las sí. tienen que asistir con alimentos para no romper la cuarentena Y si están de alguna manera, que es muy probable que haya contagiado ya y también, eh, no salgan y, y no no expongan a otros vecinos, no de mala fe, sino porque no tienen que comer. marco a veces no tienen agua, entonces no tienen agua ni siquiera para, eh, no, ya ni para higienizarse, estamos hablando del para tomar. Marcos, eh, todos sabemos la responsabilidad del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en esto, de Rodríguez Larreta, de la manera en que vienen actuando. Ahora, ¿el gobierno nacional tampoco se puede desentender de esta gente? Eh, seguro, es lo que se está reclamando. Desde el comité de crisis estamos reclamando la emergencia. Ayer eh, durante ayer hubo una eh, conferencia de prensa donde se exige eh, la emergencia la emergencia alimentaria y, por supuesto, una emergencia sanitaria ante la situación que se vive en el barrio, eh, con ineludible responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta, pero el gobierno nacional llega a este punto donde no puede entenderse en absoluto de esta situación, porque si el gobierno de la ciudad no está eh, actuando y trabajando de la manera que debe, ...como lo obliga... Eh, ...la responsabilidad... ...de tener a cargo el gobierno... Eh, ...en el ejercicio del poder... ...digamos, del Estado... Eh, ...bueno, no quedan muchas opciones... ...más que el Estado Nacional intervenga... Eh, ...en algún momento... ...se hablaba de intervención... ...no legal, formal... ...sino de colaboración, ¿no? ...de decir, bueno, que, o que se ponga... ...el Estado Nacional a través del desarrollo del Ministerio... ...de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud... ...a realizar actividades... O guiar las actividades que la ciudad no está haciendo. Eh, tiene la potestad para hacerlo en este sentido. Ahora, ya ante la gravedad en la que estamos, me parece que no alcanza con esa colaboración, con ese tipo de intervención, si no estamos hablando ya de una intervención más formal, cosa que nadie ve en lo próximo, digamos, como posible, o como que pueda llegar a concretarse, lo cual estamos realmente en un serio pero serio problema eh, debería haber una intervención nacional de la ciudad no digo de todos los ámbitos, de todas las áreas del gobierno de la ciudad pero sí en materia de, de salud y en materia de vivienda y desarrollo social ¿no? quizá otras áreas no, no, no deban ser intervenidas pero si sí estas porque ya hay una desidia del estado la cual ya preocupa y hay un silencio mediático En los grandes medios concentrados Y también en los otros que no son tan grandes Pero que están de alguna manera Cooptados por, por la pauta publicitaria Y hay un silencio Hay un cerco mediático Inquebrantable con Para con Rodríguez, Horacio Rodríguez Larreta ¿no? eh, Recién ayer hubo alguna que otra Muy fuertes declaraciones Por cierto eh, De algunos funcionarios De terceras líneas hacia unas críticas muy fuertes hacia el gobierno de la ciudad lo cual al menos eh, se plantea uno puede pensar que desde el gobierno nacional eh, se envía esas líneas segundas terceras líneas cuartas líneas de funcionarios para desmarcarse o generar la situación digamos de, de, de despegarse pero no alcanza con despegarse si no hay que intervenir digamos. no no, no quedó mucho no hay más no hay más margen para otra cosa Marcos, el impacto que fue no la muerte de ramonas viendo a ella días antes eh, anunciando esta situación de emergencia, así como lo contás vos, reclamando agua, y después enterarnos de que estaba enferma y finalmente perder su vida, es algo, más allá del dolor que genera la pérdida irreparable, el impacto para aquellas personas que están en primera línea resistiendo ahí, o sea, es una amenaza para cualquiera. El, eh, yo fui estuve el domingo recordame el día que eh, se anuncia porque en este momento se me escapa, yo no sé si el, el día en que eh, se anuncia eh, o cuando se hace público la, el fallecimiento domingo, de, sábado o domingo ¿no? de, fue sábado o domingo, la verdad bueno, en sí. este momento se me escapa yo creo que ha sido el domingo domingo a la mañana, eh, a la mañana. Bueno, yo estuve el domingo después de las 15 horas 14 horas ¿no? y era una devastación en, en la enorme cantidad de personas que están en primera línea, como bien decís eh, en su inmensa mayoría mujeres hay que decirlo también y reconocer esa realidad que están asistiendo comedores están buscando agua a baldazos, están fijándose que sucede a los vecinos eh, bueno, que pelean, por ejemplo, como te comenté, este, este caso del vecino Jota Eh, la referente ahí peleando con la gente de la ciudad para que se vaya a atender bueno así ¿no? eh, pero cuando llegué era una devastación eh, anímica emocional eh, impresionante ah, no importaba el espacio desde donde uno militara no eh, se veía y se percibía y fue el primer golpe no no fue el primer, perdón no fue el primer golpe quiero quería aclarar eso no fue el primer golpe porque el viernes había fallecido Víctor, el oso, eh, que era un referente también y vecino del barrio, que murió por eh, COVID-19, murió en unas circunstancias horribles, digamos, pues estaba toda su familia eh, infectada e internada, de hecho lo sigue estando, y él estaba con su nieto, chiquitito, eh, y digamos y no le iban a hacer el hisopado, no le iban a hacer... bueno Eh, su situación se agravó tanto que termina falleciendo en su propia casa eh, con su nieto que eran los únicos dos que estaban en ese momento en la casa y el nietito corriendo afuera eh, según los relatos de las vecinas pidiendo ayuda y la gente eh, algo que me impactó mucho esto no y no lo podíamos abrazar no fue uno de los relatos que, que escuché de, en primera persona uh -huh. eh, al nietito no eh, eh, porque el, el, el abuelo había amanecido Eh, muerto entonces esas situaciones se están viviendo eh, te repito víctor fue un impacto importante lo único no tuvo la repercusión mediática eh, que tuvo ramona tal vez por esta cuestión de eh, que ramona haya estado eh, con los vídeos eh, exigiendo agua digamos ¿no? y aparte puede bueno la garganta es una garganta poderosa es un una organización, digamos, que tiene una presencia digamos, territorial, pero también mediática, importante, o sea toma mayor relegancia, pero el, el impacto de Víctor, y a dos días de eso eh, lo de Ramona fue muy fuerte porque los militantes y los vecinos organizados eh, vieron de cerca por primera vez en dos días que le podía pasar a cualquiera ¿no? y, y eso es muy fuerte eh, por supuesto que todo el mundo se repusto y se repone rápidamente de esa situación porque al otro día tenés que levantarte y seguir porque si no nadie asiste al vecino o nadie te asiste a vos. Entonces, eh, pero el, el golpe fue muy fuerte. Marcos, eh, más allá de la emergencia y de la situación que requiere tomar decisiones casi minuto a minuto, creo que también son momentos de replantear seriamente la existencia de villas de emergencia de estas características, porque las condiciones inhumanas el, el atentado a la vida no arrancó con el coronavirus, esto ya venía de antes o sea, que estábamos sí, sí, esperando el, el... teniendo miles de personas asignadas en estas condiciones o sea, es el momento de discutir seriamente la continuidad de estas condiciones de vida Sí, eh, yo con eso eh, estoy de acuerdo con vos, lo único que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que transmitimos como comunicadores o como militantes incluso hasta como vecinos o simplemente como escuchantes no uh -huh. que puedes estar del otro lado de la radio hay que tener mucho cuidado con el tema de decir bueno hay que relocalizar a los vecinos hay que reurbanizar ¿no? porque desde históricamente y en particular la villa 31 históricamente ha padecido situaciones terrible por parte de los distintos gobiernos cuando era la capital federal y posteriormente y actualmente la ciudad autónoma de Buenos Aires todos los gobiernos han intentado en algunos momentos llamar erradicación de villas eh, ahora se las denomina eufemísticamente eh, relocalización son de alguna manera eh, en algunos casos casi forzados eh, y las, eh, las personas digamos, si bien es cierto que no pueden vivir en las condiciones en las que se viven, que no son, que se ven agravadas por la situación de pandemia, pero que esto vienen eh, de generación en generación, viviendo en situaciones inhumanas sin ninguna duda, pero tenemos que tener mucho cuidado porque en nombre de, de la urbanización de las villas se está haciendo, y se actualmente se está haciendo un desastre eh, digamos, habitacional y humano en pos de un negocio inmobiliario de todo lo que... de la superficie de la Villa 31, que es quizá uno de los espacios eh, territoriales y de tierra de mayor valor económico de la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener cuidado en esto de, bueno, relocalizar o reurbanizar. Primero pensemos que... Eh, La, la, la Villa 31, hoy conocida Villa 31 o Barrio Carlos Mujica, comienza la década del 30 con eh, el nombre de eh, Villa eh, Desocupación. Es decir, hace muchísimos años, hace casi 90 años, que el, que, que el barrio de, de una u otra manera está ahí, son generaciones de personas que viven allí y que entienden que ese es su barrio y esa es su casa porque así es porque allí viven y allí mueren entonces no podemos eh, con, con, con este tema de, de, de la pandemia y de la eh, y de las faltas de condiciones que hay en la Villa 31 con eso utilizarlo de argumento para hacer cualquier tipo de desastre porque Cacciatore que fue un funcionario de la dictadura, también habló de reurbanización y erradicación de las villas miserias, ¿no? eh, que no era ni más ni menos que perseguir el negocio inmobiliario y sacar a los pobres no solo de, de, de, de su espacio, sino destruir eh, las viviendas precarias que tenían, sino erradicar no a, a la miseria, sino a los pobres. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso eso tenemos que tener mucho cuidado y no puede ser a cualquier costo y principalmente hay que consultar a las instancias vecinales de cómo una eh, urbanización si se quiere eh, se, se lleva adelante con integración, porque hay muchos proyectos desde los propios vecinos organizados eh, de reurbanizar de alguna manera el barrio la ciudad no ha tenido en cuenta o, o, recordemos a domínguez conocido más bien como topadora domínguez sí sí sí ¿no? donde entró con una topadora con un, eh, a, a tirar las casas abajo y que se pudo frenar por la organización y luchas populares y muchísimos referentes y militantes de varios espacios entre ellos por eh, El, el partido comunista y un referente eh, y un dirigente mejor dicho eh, barrial eh, salvador herrera que lo junto a otros por supuesto logró frenar vía judicial ese esa situación y que a partir de ahí el barrio pudo ir organizándose de otra manera porque si no queda como que la situación de decilia de, de la situación Uh, como ...que el agravamiento de esta pandemia... ...es culpa de los vecinos que viven en, en esas condiciones... ...y no es así... ...es... ...el Estado... ...en este caso del gobierno... El, ...el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...en ejercicio poder del Estado... ...es quien deliberadamente... ...y quedó al descubierto esta semana... ...no hizo los empalmes... ...que la empresa AISA... ...lleva el agua hasta las puertas del barrio ahí tienen que hacer un empalme entre el, el, el caño troncal de agua el servidor troncal de agua y la conexión hacia adentro del barrio ese empalme lo tiene que hacer la ciudad y la ciudad deliberadamente no lo hizo y por eso hay zonas enormes del barrio que no tienen agua eh, como decíamos la, sali la salida en la semana pasada hay una correlación directa entre la falta de agua y la explosión de casos de COVID-19 no y por supuesto eh, bueno Hay, hay un, un... Y quedó claro, creo que eh, Galmarini ayer lo, lo expuso muy bien, eh, sin con esto querer eh, levantar la figura de Galmarini, eh, que es la, la, la titular, la presidenta de AISA, eh, que pertenece, digamos, al gobierno nacional, que pertenece al Estado y, y es una funcionaria. Eh, no, no queriendo levantar la figura, pues no, no, hay, no hay ningún interés en ese sentido, pero ha quedado expuesto en que el gobierno de la ciudad deliberadamente no hizo los empalmes para que el barrio Carlos Mujica, Villa 31 y 31 Bis, no tuvieran agua, pero no viene de ahora por el tema de la pandemia esto viene ya desde el año pasado en realidad ¿No? y de hecho una de las situaciones era que todos los lugares donde tenía que hacerse el empalme ya estaban tapados, con veredas encima, con eh, bulevar encima, digamos no había intención de hacer ese ese embalme para que los vecinos del barrio tuvieran agua. Y eso quedó muy claro ayer, yo creo que en algún momento eso tendrá que eh, verse y dirimirse judicialmente las responsabilidades civiles, políticas eh, y penales eh, de, de esa decisión deliberada del gobierno de Ciudad de Buenos Aires de no dar agua al barrio porque es un elemento de presión justamente para llevar a cabo esta relocalización o reurbanización del barrio Carlos Mujica porque si vos no tenés agua, no tenés condiciones eh, que, que de alguna manera el, el, el barrio venía manteniendo y venía teniendo sí, pero si el, el gobierno te cierra la canilla o no te hace el empalme y es imposible que te entre agua al barrio eh, te está obligando de... de, de, de Esta es una de las formas de obligar a los vecinos a que se vayan del barrio. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, por supuesto eh, que se entiende. Eh, sí, no sé si me explico bien. Digo, no, y sabemos que hay, una, eh, hay un nivel de, de racismo, de discriminación fuertísimo en la ciudad de Buenos Aires de gente que quisiera acabar con las villas, como decís vos. Eh, uno lo escucha en las predicciones cotidianas que realmente eh, a uno lo descompone de escuchar, ¿no? Pero hay una gran parte de la población porteña que quisiera acabar acabar con la pobreza en, ese, en esos términos Sí, más que con la pobreza, con los pobres ¿no? Sí, no, por supuesto Acabar con los pobres Claro, acabar con los pobres, no con la pobreza porque la pobreza se acaba de otra manera la pobreza se acaba invirtiendo brindando salud, brindando educación brindando eh, agua eh, brindando seguridad en el mejor sentido de la palabra eh, que implica eso? Eh, con la pobreza se acaba con eh, un o por lo menos si no se acaba al menos eh, se combate seriamente con un eh, ingreso universal eh, para todos los habitantes del barrio no importa no importa si vos tenés o no tenés las condiciones legales para obtenerlo ¿eh? Eh, con eso se combate a la pobreza ahora si vos no haces todo eso eh, lo que estás combatiendo es al pobre por supuesto eh, es lo que eh, entonces lo que estás haciendo es extinguir o buscando que se mueran los pobres ¿no? y si no se mueren que se vayan a algún lado no importa dónde como Gusi en algún momento los ponía en un tren y los ponía a que salgan del territorio eh, de la provincia y los ponía a, al otro lado del límite entonces ya era problema de la otra provincia ¿Sí? y, y en este sentido la ciudad de Buenos Aires tiene esa lógica tiene la lógica de Cachiatore Eh, por supuesto que no son lo mismo Esto es un gobierno elegido por el pueblo pero la lógica la matriz ideológica sigue estando allí ¿no? eh, entonces me parece que el gobierno nacional a este punto ya debería tomar seriamente eh, la posibilidad y el reclamo eh, de los vecinos de la intervención eh, por lo menos sanitaria y habitacional eh, en las villas también eh, De, de la Ciudad de Buenos Aires, que no son tantas, por cierto, digamos son estamos hablando de alrededor de entre 50 y 60 eh, villas o lugares, eh, digamos, informales de, de vivienda. Uh -huh. marcos a, ¿qué... A, Comparadas con las mil y pico que tiene, que no sé si 1900 1600 que tiene la Provincia de Buenos Aires. ¿no? Marcos, sí, ¿qué, ¿qué se espera para los próximos días? Ayer hubo una marcha de movimientos sociales en el centro de de la capital sí, eh, en eh, otros países, en Ecuador ya la gente está saliendo a la calle en Chile también ¿qué, qué se está viendo en ese sentido? ¿Qué, qué, ¿hacia dónde va esta situación? yo creo que va un cuello de botella eh, no hay de seguir así yo creo que en, no, sé, no más de una semana 10 días esto ya termina de explotar ...no en la cantidad de casos... ...porque si no se interviene... Eh, ...realmente, esto seguirá aumentando... ...y creciendo, pero sí... Eh, ...la situación... y, y ...social... Eh, eh, ...va a estallar en los barrios... ...sobre todo en, en, en las villas de emergencia... Eh, ...en particular... En, ...en la Villa 31... ...31 bis, barrio Carlos Mujica... ...como decía... ...y les decía a los oyentes la, la semana pasada... ...hay una situación muy particular... Del barrio que es a, a diferencia de los otros barrios... donde... Eh, el, el, los barrios tienen... Eh, Retiro tiene la, la, la posibilidad, digamos... Eh, por su situación geográfica... de recibir... y de, y de que la gente se mueva... digamos... Eh, hacia muchos otros lados, ¿no? Y es gente que tiene trabajo, trabajo informal... Eh, entonces... Eh, La gente se mueve, cada vez menos, pero también se ve obligada a salir porque no tiene para comer, no está siendo asistida. La persona que acompañamos a hacerse el hisopado, el, el, señor, el vecino J, el domingo, mientras íbamos desde el inquilinato hasta el Ministerio de el ministerio de Educación, que queda a unas cinco cuadras más o menos de, de ese inquilinato dentro del barrio y ahí están funcionando eh, el centro de testeo decía bueno, pero nos eh, si me llevan a algún lado después me traen porque no tengo SUBE no tengo plata para la SUBE no tengo teléfono para un, comunicarme era una persona peruana eh, que hacía ya un tiempo, varios eh, por lo menos dos años estaba viendo acá y no tenía rodea uh, no ni teléfono celular para comunicarse con nadie estaba y que él se vio obligado a romper la cuarentena en la que estaba, en el inquilinato porque no tenía para comer comía cada dos días, cada tres días algún, algo que le daban los vecinos y se vio obligado a tener que romper la cuarentena e ir a vender algo de manera ambulante eh, cerca de la estación de retiro que no allá no funciona por supuesto la, la, la estación de retiro pero de alguna manera buscaba hacer su mango vendiendo algún barbijo alguna cosa por el estilo ¿no? entonces eh, esa situación es la de la inmensa mayoría en los barrios populares Recordemos un dato que sacó un estudio Página 12 hace unos 10 días atrás donde de las personas migrantes el 58% no recibe ningún tipo de ingreso, ningún tipo de ingreso en, la, en las barritas populares, porque no están en condiciones legales para acceder a la IFE, pero tampoco pueden salir a ganarse el mango día a día, y son familias enteras. ¿Y por qué no cobran la IFE? Eh, porque primero la ife no la pueden cobrar porque son personas migrantes que no tienen la, la, las condiciones legales de, sí, de, sí. De, de, de estar en el país digamos eh, o de no ser residentes en el país poder no ser ilegal y, y, y podés estar eh, eh, residiendo en el país sin ser sin tener la, la residencia digamos Vos, aparte so, sobre todo de países limítrofes De Chile, Bolivia, Brasil, uno puede la, la migración es ida y vuelta y no hay mucha mucho más papel por una cuestión de marco sur, digamos, uno puede ingresar, uno va a Brasil y no, no, no necesita demasiados papeles para ingresar no, a Brasil no, no. Digamos, ¿no? Eh, incluso quedarse a vivir bueno, vos ha estado en Ecuador también digamos eh, me parece que la, el, la, la cuestión migratoria en Latinoamérica tiene unas características eh, particulares donde uno puede ir y, y vecino o un país cercano eh, sin ninguna dificultad eh, bueno, y bueno la gente viene a trabajar digamos, y es así digamos las condiciones migrarías se mueven de esta manera o lo conoces mucho mejor que yo entonces eh, eso por un lado y en, y por otro lado lo que estamos viendo y ayer quedó muy muy bien reflejado en este programa eh, brotes verdes eh, es ...se subsidia... ...a las grandes empresas... ...como Techin... ...y se pagan los sueldos... ...de los CEOs de Techin... Eh, ...33 mil... ...dieron los, los, los números anoche... ...33 mil 700 pesos... ...el Estado Nacional subsidia... ...con ese dinero... ...el 50% de un sueldo... ...de uno de los... ...SEOs de Techin... ...de los que... ...menos cobran aparte, ¿no? El Estado Nacional le paga... 33.700 mangos a cada empleado a través de un subsidio. Ahora, explicaban que muchos de esos CEOs son matrimonios o son tienen algún tipo de unión familiar y se le paga a los dos, a las dos personas. Ahora la IFE, si vos la cobraste, tu compañera no la puede cobrar o al revés si la comp lo compró lo O, lo cobró tu compañera o alguien en tu familia en cual vos sos conviviente no, vos no lo podés cobrar digamos entonces ahí se ve una matriz una injusticia una cuestión de clase donde digamos bueno eh, ya es eh, es intragable ¿no? uno puede entender ciertas circunstancias ciertas coyunturas ciertos ciertos incluso hasta errores porque en esto se va sobre ensayo y error y por suerte en muchísimas cosas y en el trazo grueso Eh, del manejo de la pandemia el gobierno nacional eh, ha hecho, digamos, y está haciendo de manera correcta eh, líneas generales, por supuesto eh, las cosas, digamos, los números son como eh, son elocuentes eh, uno no, no puede poner en número las muertes pero eh, son estadísticas que nos sirven para, como son herramientas para ver cómo vamos y, y, y más allá de, de, las, de las muertes que son terribles Eh, si, si hacemos la comparación de quienes por ejemplo no hicieron la, la, el aislamiento social obligatorio eh, o lo hicieron parcialmente o directamente no lo hicieron o como en Brasil donde se llama a no hacer un aislamiento social en función de la productividad y, y de llenarle bolsillo a las grandes empresas eh, los muertos se cuentan por miles ¿no? nosotros no estamos en esta situación bien, ahora eso no quita que uno no pueda ver todo esto otro y que uno deba Eh, primero como ser humano Como, como comunicador Como militante eh, E incluso como informador En mi caso como fotoperiodista eh, Retratar Y no solamente retratar Sino cuestionar esta, esta, Estas cosas que se están haciendo muy mal Y que realmente pueden Dar en un talón de Aquiles eh, A todo esto Este esfuerzo enorme Que la ciudadanía todo el pueblo, que, no voy a hablar de ciudadanía que todos los habitantes del país hemos hecho y estamos haciendo hasta ahora yo creo que, hoy creo que es las, el día 62 de la, de, de la cuarentena, es un esfuerzo enorme entonces no podemos eh, no podemos permitirnos como sociedad que eh, situaciones de injusticia como esta eh, tienen por tierra este esfuerzo enorme que hace que de alguna manera estemos mejor parados en función de, de una pandemia mundial ahora hay situaciones locales que en este momento están focalizadas en la ciudad autónoma de buenos aires que pueden hacer que esto estalle y quiebre todo este esfuerzo eh, que como sociedad hemos hecho eh, por eso digo hay una hay una necesidad de una intervención real ya formal y directa del gobierno nacional hacia el gobierno hacia algunas áreas ...o ministerios del gobierno de la ciudad... ...yo creo que eh, por más que el gobierno intente, el gobierno de la ciudad... ...intente hoy eh, hacer alguna maniobra... A ...empezar a hacer lo que no ha hecho en dos meses... Eh, ...yo creo que es insuficiente, es tarde... ...y de todas maneras se hace desde un lugar... ...cuya mirada es un lugar de clase... ...cuya mirada es una, un lugar donde no contempla... Eh, ...a los pobres y a los sectores más desfavorecidos... ...entonces ninguna política que simplemente desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a ser ajustada a la realidad que se vive sobre todo en las barriadas populares. Marcos, muchísimas gracias. Un abrazo, Juan, y ahora por privado te paso alguna alguno de los videos eh, que se han vivido ayer, una situación es terrible, estaba. subimos con, con la Lo subimos dale. con la columna en la página de la radio. Dale, dale, dale. Quedamos te mando así. un abrazo. Un abrazo. Saludos, ¡Dale, mijo! ¡Alumne, anote! ¡Dale, gran toque! En la puerta de la casa de un amigo Estábamos tomando un vino Y hablando De cualquier gilada, haciendo un carioca y vuelo a tata la noche estaba re tranquila Dos por tres pasaba alguna mina y hasta apareció un gordo agitando y haciendo